Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, eh, Laura, eh, no hemos hablado acá en Kermés eh, con ningún funcionario o funcionaria eh, del tema del censo 2022 y los primeros datos que se conocieron eh, este año. Eh, ¿Qué nos podés contar de los datos que, bueno, que empezaron a trascender eh, oficialmente? Bien, los primeros datos que, que se dieron a conocer por el INDEC mm. fueron los datos profesionales, son a nivel de provincia y departamento, ¿sí? Vieron que eh, a los pocos días de realizado el censo solamente se conocieron los datos de población a nivel país y recién ahora pudimos tener, se demoró la entrega de la información a nivel provincia y departamento. Y según lo informó el director del INDE, íbamos a tener los resultados, vamos a tener los resultados definitivos del censo y ya a lo que todo nos interesa a nivel de, de localidad, eh, con los resultados definitivos, Sería a fines de junio, como estaba previsto. ¿Y la demora en esto a qué, a qué obedeció? Mira, eh, lo que explicó el organismo fue que eh, este fue un censo, ¿se acuerdan? Que por primera vez se hizo bimodal. Sí. En una parte se hizo digital y en la otra parte en papel, ¿no? Eh, Cuando ellos se encuentran, porque las provincias hacemos los operativos en campo, el censo digital, obviamente la gente se censaba y la base de datos digital la tiene INDEC. Eh, cuando se hace el censo en papel y les empiezan a llegar las planillas a, a INDEC, porque así era como estaba organizado el operativo censal, eh, se encuentran con que, eh, no en todo el país, pero sí en gran parte, eh, no coincide, digamos, lo que tiene en papel o no está completo o, o, o algún inconveniente tenía que tuvieron que armar, digitalizar. Porque normalmente se hacía una planilla y se hace una planilla resumen que lo va haciendo toda la estructura central, ¿no? Desde lo que es el censista, que le tocaban sus viviendas, el jefe de departamento, el de fracción, ¿sí? Todo, toda la estructura central. En esta planilla resumen, uno de los campos que había que completar es, por eso se llama resumen, cantidad de vivienda, cantidad de eh, varones, cantidad de mujeres, cantidad de personas X. ¿Sí? Mm -hmm. y la gente había, había pensado de manera digital esta planilla resumen por primera vez, también había que completar, ¿se acuerdan que nosotros cada vez que hacíamos la nota decíamos quédense en su vivienda, tienen que mostrar el código y el censista también les tiene que preguntar cuántos varones, cuántas mujeres o cuántas personas X se habían censado en esa vivienda. Sí. Por lo tanto, el censista también tenía que completar en esas planillas lo del censo digital. Cuando indexe hacen esas planillas de sumer, encuentran que, que, que en muchas planillas no aparece lo del censo digital. Entonces, escanearon todas las cédulas censales, se armaron una base, más la base del censo digital. Eso fue lo que hizo que se demorara a todos mucho más, porque esa planilla de resumen no terminó eh, siendo efectiva. Claro. ¿Sí? Y, y Laura, ¿han tenido manifestación de alguna incongruencia del censo? ¿Ya ha habido quejas de algún intendente en estas horas diciendo que no tienen nada que ver los números que aparecen de su localidad con la realidad? ¿Esto lo han Mira. escuchado? personalmente me han llamado lo que pasa es que no tenemos datos de localidad los datos que se conocen son de nivel de departamento por bueno. lo tanto eh, cuando los intendentes me han preguntado eh, la respuesta es esta, porque la verdad es que todavía no lo tenemos a ese dato pero entonces, sí me, pero decís de que hay, hay como una inquietud de, de varios intendentes entonces o intendentas no, no, no sé de no, varios me llamaron dos o tres y como me han llamado hasta que se dieron los primeros eh, resultados porque obviamente todos los esperábamos antes Y, mm. y obviamente como surgía el tema de coparticipación se quería saber cuál era la población y no la tenemos. Mm. Eh, pero no me han manifestado ni, que, ni enojo, ni nada, es saber si ya contamos con el dato. Sí. Eh, en lo que respecta a nosotros, estamos trabajando con INDEC, eh, hay reuniones semanales, eh, porque bueno, nosotros, la, las direcciones provinciales de estadística nos enteramos de la información al mismo momento que se enteraron ustedes, con la misma publicación no es que nosotros tuvimos datos para analizar antes que el resto de la población nos enteramos todos en el mismo momento por lo tanto, a partir de ahí empezamos a, a ver qué es lo que se publicó y empezar a tener reuniones porque un, un ejemplo concreto, ¿se acuerdan que se censó viviendas particulares y viviendas colectivas? colectivas eran Aquellas que no tenían un régimen de, de vivienda particular de familia, ¿no? Por ejemplo, un geriátrico, un hogar de ancianos, el ejército, las escuelas hogares. Y en el departamento capital y departamento Maracó, nos figuran cero viviendas colectivas. Entonces, nosotros ya empezamos a tener reuniones con INDEC para manifestar. Nosotros tenemos el listado de las viviendas que se recorrieron y obviamente hay vivienda y hay personas. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, sí. y como eso, vamos haciendo análisis, ¿no? Y, y, y van, va y viene, digamos, eso de lo que plantea la provincia, y lo que plantea INDEC, qué es lo que ellos tienen, qué es lo que nosotros tenemos, y vamos haciendo el chequeo. Claro. Imagínense eh, que es un operativo muy grande. Claro. Laura, eh, las planillas digitales, ¿ustedes tienen intervención desde acá, desde la provincia, o eso directamente no. lo, lo, lo, lo tramita Nación? No, no, no. La, la, la planilla digital de lo que fue el censo digital, ¿te referís? sí. No, no, directamente eran ellos, nosotros no ah. teníamos acceso, ellos nos iban informando, se acuerda que nosotros le íbamos diciendo sí. cuánto por ciento completó el censo digital, claro. pero eso va a una base de lo que tiene INDEX, como sí. todos los operativos que tiene INDEX a lo largo del año, todos aquellos que se hacen, por ejemplo, con las tablets, se cargan la tablet y la información va directamente al organismo. Claro, sí, sí. Eh, en cambio la planilla de papel que completaba cada, cada censista que ustedes mandaban, eso sí. La planilla papel, en realidad, como estaba organizado logísticamente y la iba teniendo, por ejemplo, el censista la dejaba en la escuela, ahí estaba el jefe de radio, luego el jefe de fracción y luego el jefe de departamento, y eso se enviaba también a Index. Con ah. ¿Sí? tenía una lógica eh, de recepción, nosotros tuvimos que distribuir, algunos llegaron directamente a las escuelas y después, una vez que se iba completando, también se iba mandando. Claro. Nosotros recibimos algunas planillas y otras se mandan directamente a INDEC. Bien. Eh, Laura, ¿hay fecha ya para conocer eh, más datos? Eh... Eh, la fecha era a los 14 meses de realizado el censo, así que suponemos que va a ser entre el 18 y fin de mes de, de junio. Ah, todavía falta un montón. Falta todavía sí. para los, ratos, los resultados definitivos. Bien. Que eh, justamente son los más ricos. Yo no digo que esa información no sea rica, sí. pero acá tenemos información de cantidad de viviendas, cantidad de habitantes y por departamento. Ah. Eh, el resto de las variables que a uno le interesa conocer y bueno, las vamos a tener en el definitivo. Bien. Bien, Laura, queríamos tener un panorama eh, de cómo venía el tema del censo. No sé si quedó algo que quieras marcar, si no, gracias. No, gracias a ustedes eh, siempre por, por estar ahí. Y bueno, cuando tengamos los resultados definitivos, estoy a disposición para, para, para informarlos. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias chicos, gracias igualmente.